NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días, ¿todo bien? Todo bien aquí, como cada miércoles, esperándote para hablar de economía bueno hoy tenemos los datos que este del banco central de la este, evolución de la economía uruguaya en el segundo trimestre de este año pero antes un poco este recalcar un poco las novedades eh, la semana pasada hablábamos del tema del precio del barril del petróleo decíamos que esta semana ya lo íbamos a ver eh, por encima de 90 dólares y así fue ayer este estuvo a 91 92 dólares Eh, hoy está abriendo a 90 con 60 dólares el barril entrega en octubre eh, bastante por encima de los que teníamos en la semana pasada y el mes pasado Y esto señala que de mantenerse, bueno, vamos a tener suba de combustibles a fin de mes de, de septiembre, ¿verdad? principio de octubre, lo cual parece ya un hecho, porque como venimos diciendo ya casi hace tres o cuatro charlas, eh, hay una presión al alza del precio eh, fruto de las restricciones de la oferta. ¿eh? Veníamos hablando de eso, se mantiene y, y ya está por encima de los 90 dólares, vamos a ver hasta dónde llega. Sí, el otro dato, que una otra noticia que fue desde ayer, bastante interesante también, por lo menos con consecuencia que puede generar a mediano plazo, la Reserva Federal no va a seguir subiendo las tasas de interés, se va a tomar un descanso a evaluar un poco cómo evolucionan los precios, esperemos que este tema del petróleo no la lleva a repensar un poco la decisión. Esto es bueno por varios motivos, en primer lugar, porque aparentemente el, el gran la gran enfermedad que había, la inflación internacional, que también enfrentaba a Estados Unidos, está siendo controlada y este es una señal clara al respecto. Y en segundo lugar, porque implica estabilidad en el sistema financiero. A principios de este año habíamos tenido un terremoto financiero en Estados Unidos fruto de la suba de las tasas de interés. Bueno, se superó eh, muy bien, eh, muy acertadamente por parte de la Reserva Federal y bueno, a partir de ahora daría la impresión de que el mercado financiero se empieza a estabilizar. Y yendo al, al tema de hoy, el Banco Central publicó en la semana pasada el dato de producción uruguaya año 2023 segundo trimestre. La era de esperar un poco el resultado, el producto interno bruto cayó un 2 y medio 2.5% en el segundo trimestre del 23 y lo comparamos con el mismo trimestre del 22, como siempre debe hacerse para evitar algún problema estacional. Eh, de los últimos cuatro trimestres o sea, del último año, los últimos 12 meses durante nueve meses se registraron caídas del producto o sea, ha sido importante eh, lo cual refuerza un poco el concepto de lo débil que está la economía uruguaya post pandemia o sea, no estamos ni por asomo en, en, una, en un sendero de crecimiento estable y si uno mira la interna y la explicación de esta caída del dos y medio por ciento en este segundo trimestre del 23 ve que Tiene nombre y apellido el sector agropecuario, cayó un 27,4%, energía, gas y agua, la producción 11,8%, los dos vinculados directamente al tema sequía, ...algo que en principio ya se empezaría, empezaría a, a superar... ...y luego tenemos algunas cosas que se veían venir también... ...el fin de la construcción de la planta de UPM... ...está reportando la, el sector productivo-construcción... ...una caída del 6,6%, el comercio también cayó un poquito menos... ...1,8%, la industria 1,7%, la industria vinculada más que nada... ...al sector agroexportador, en donde vemos una caída importante... ...desde hace un año estamos viendo caída de las exportaciones... Primero por el efecto de la carne, la caída de las exportaciones de carne, que ya la hemos anunciado en reiteradas oportunidades, luego se sumó la sequía con la soja. Del lado de las exportaciones, la caída de este trimestre fue el 1,9%. El único rubro que está siendo positivo del lado de la demanda es el consumo privado. 2,8 explica un poco el consumo de los bienes duraderos, fruto de un dólar barato. de ¿eh? La caída del tipo de la competitividad hace que los bienes duraderos sean relativamente más barato Bueno, los uruguayos están aprovechando este dólar extremadamente barato, a mi entender, para comprar productos en dólares, que son los importados duraderos. Eh, hay una caída fuerte en la faena de carnes y esto arrastró a las exportaciones y en definitiva lo que hemos visto es una importante un ajuste importante del sector productivo que repito en parte se va a revertir en los próximos meses con la sequía del fin de la sequía y hay otras que están quedando en, en suspenso ¿no? el tema de los frigoríficos y de las exportaciones de carne si bien se lenteció la caída la caída siguió as existiendo y a propósito interesante lo que está publicando uruguay 21 con respecto a las exportaciones el 65% de lo exportado, o sea, de las exportaciones de nuestro país, eh, casi dos de cada tres dólares que se exportan, los realizan empresas extranjeras que han invertido en nuestro país. Y en cuanto a los principales rubros de exportación, la situación es más eh, fuerte todavía. El 70% de la carne vacuna exportada de los frigoríficos son de empresas brasileñas fundamentalmente. El 70% de la soja exportada son de empresas francesas, chinas y norteamericanas. El 100% de la celulosa y de concentrado de bebidas son también de empresas extranjeras. Hay 1.027 empresas exportadas que exportan. 165 son de capitales extranjeros y explican más del 65% del total de exportaciones. Y en cuanto a la cantidad de trabajadores, estas empresas extranjeras uh, aglutinan o han contratado 26.525 trabajadores, mientras que el resto, o sea, el 30%, 35% restante, que son nacionales, eh, contratan 35.024 trabajadores trabajadores Quiere decir que las grandes empresas exportadoras, y si ustedes además están viendo, son las que están más firmes, son las que exportan a Europa, a Estados Unidos, este, Brasil, o sea, son exportaciones grandes, importantes, de los principales rubros de exportación, eh, que incluyen soja, celulosa, carne, arroz, concentrado de bebidas, etcétera, la, las principales rubros, el grueso está en manos extranjeras. Digo esto porque hace poco este, hubo una toda una discusión con respecto a una empresa brasileña que quería comprar tres frigoríficos locales. Bueno, en definitiva no hay que asombrarse mucho porque ya las exportaciones de los frigoríficos están fuertemente en, este, en manos de extranjeros. Sería una parla más en el collar, quizá completando y aumentando aún más este porcentaje fuerte que hay de exportaciones de empresas extranjeras, pero la tendencia está muy clara. También hay que preguntarse por qué es tan difícil para las empresas uruguayas poder enfrentar exportaciones. Y esto tiene nombre y apellido. Son pequeñas y medianas empresas que entre el dólar barato y la dificultad que implica las exportaciones hacen muy difícil realizar estas operaciones. Situación que los números bastante claros son al respecto, Jorge. Eh, en el caso de la carne se trata de capitales brasileños que ya tienen varios frigoríficos en nuestro país cuatro sí, y comprarían sí. tres más se quedarían con siete frigoríficos y se quedarían con más del 50% inclusive de, de, de la venta de mercado interno eso, eso lleva a que prácticamente los precios de la carne para tanto los clientes dentro del territorio nacional como a nivel internacional, lo van a manejar ellos a su gusto sí. y antojo sin que haya ningún tipo de posibilidad de la competencia de interceder en el mercado. Sí, hay una concentración de mercado más que importante, que ya existe, se acentúa un poco claro. más efectivamente. Uh -huh. sí Exactamente. Es así, es así. Uh -huh. Interesantes datos, como siempre, Mauro, ha sido un gusto este encuentro contigo. ¿Te quedó algo pendiente? Disculpame, de repente te quedaba algo para no. decir allí. No, por ahí terminamos por hoy. Bárbaro, bárbaro. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chao. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos.